Los dos Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas No rendirse al opresor Caminar Erguido sin temor Respirar Y sacar la voz La cara B Lo que está ocurriendo En el mundo y en España Está despertando muchas cosas Pero está despertando también Mucha humanidad La De humanidad y solidaridad las gastadas las manos pero todo tiene también su carabel que dijo que una espina clavada porque entre otras cosas hemos descubierto la existencia de los policías del balcón Y han llegado a extremos enormemente deplorables la flama sin calma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 Es una conducta muy solidaria. Desde luego que sí. Pero Desde muy insolidaria. Sí, sí, sí, terrible, terrible. Eh, terrible porque, porque y... vamos a coger ahí de las, eh, mascarillas de gente que lo mejor lo le más que nosotros. Evidentemente, y después de eh, coger la mascarilla mejor, protestamos eh, por las mascarillas que iban otros. Pero, exactamente. ¿De qué va esto, no? Exactamente, exactamente. Por eso, fíjate, yo creo que es, eh, es muy importante ser consciente de estos planteamientos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 Científica Española de Psicología Social. Ha estado esta noche con nosotros. ¿eh? José Manuel, infinitas gracias. A vosotros, muchas gracias. Hasta siempre.